Todas las carnes no son iguales. La buena carne, reconocida como la mejor carne de la región del Maule. Más de 30 años atendiendo a sus distinguidos clientes. La buena carne y sus incomparables ofertas. Carne de vacuno categoría B, cerdo, pollo, empanadas de carne picada, cecinas y lácteos. Todo, todo de primera calidad. 1 Norte, esquina 6 Oriente. La esquina de la buena carne.